Primera epístola de San Juan Apóstol Capítulo 1, versos 1 al 4 Alabaré a Jehová en todo tiempo, aleluya Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús Están buscando Oh gloria sea el Señor Oh maravilloso sea el nombre nuestro Dios Oh poderoso Primera epístola de San Juan Apóstol, versos 1, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida,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 para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos, Padre Eterno que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo, Señor, y doy gloria a tu nombre porque tú eres el Dios de la Palabra. Señor, porque tú, por el Espíritu Santo, inspiraste a los santos hombres tuyos para escribir la Palabra tuya, poner por escrito la voluntad tuya para con nosotros, tu pueblo. Te pido que nos hables, que nos ministres en esta hora, de tal manera que podamos Señor recibir el consejo bíblico, que podamos recibir ese consejo que nos nutre el espíritu para poder una vida vivir una vida cristiana llena de tu presencia. Gracias te damos Señor. Amén, amén. Pueden sentarse los niños de 8, de 7, de 7 o de 8. Ok, es que no estoy viendo los dedos que él tiene arriba, ¿verdad? me está haciendo señas y no estoy viendo desde acá. Aleluya. Y quiero hablarles en esta en esta noche, sobre el tema Testificando de Jesús. Testificando de Jesús. Y en esta hora quiero hablarles sobre un testimonio maravilloso de un hombre de un hombre que conoció a Jesús bien temprano en su ministerio. Un muchacho que era un pescador, junto con su amigo Pedro, su hermano Jacobo y el, el hermano de Pedro, Andrés. Cuatro muchachos, digo muchachos, ¿verdad? Asumo que eran a, jóvenes adultos. Estaban allí en sus quehaceres diarios, en sus quehaceres de trabajo, pescando, limpiando las redes. Y por allí se acercó Jesucristo, el Hijo de Dios siguen comenzando su ministerio, habiendo estado 40 días y 40 noches allá en el desierto, resistiendo la tentación del diablo, y dice que bajó bajo la unción del Espíritu Santo para comenzar a predicar el Evangelio y dar testimonio del Padre que lo había enviado, a proclamar el Señorío del Dios Eterno y el Reino de Dios en la tierra. Pero necesitaba colaboradores, necesitaba gente que le ayudara a poder dispersar las buenas nuevas de este evangelio no solo en la región de Genezaret ni de Judea y de Jerusalén sino con, en, con un propósito en mente de que fueran testigos sobre los pueblos, sobre las naciones que estaban rodeando el pueblo de Israel y allí pasó Jesús y un momento dado le hizo un llamado bien directo le dice que lo llamó por su nombre y le dijo seguidme y dice la escritura que ellos Dejándolo todo, oígame qué tremendo, dejándolo todo, le siguieron. Ese llamado debe ser tan potente para que uno en un momento dado tome una decisión tan drástica. Porque cuando nos ha pasado nosotros, hemos ¿verdad? titubeado y hemos dicho, pero señor es que tengo esto pendiente, señor es que tengo lo otro en agenda. Yo sé que, que tú quieres que te siga, pero es que yo tengo otros trabajos en cierta ocasión, alguien que Jesús llamó le dijo seguidme y él dijo deja que vaya a enterrar a mi padre y él le dijo deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme pero este muchacho estuvo muy cerca de Jesús siempre estaba al lado del Señor tuvo una relación íntima con el Señor de, del Dios eterno con el siervo que él llamó dice que allá en la cena Se recostaba en el pecho del maestro. Óigame, y luego cuando Jesucristo muere, resucita y desciende, entonces este muchacho comenzó a predicar juntamente con Pedro, con todos los apóstoles, la palabra del Señor. Y transcurrieron años, años, y en un momento dado él quiso escribir, este no es el primer escrito de él, Según los estudios, él también escribió el Evangelio de según San Juan. Y cuando usted va a ver el Evangelio de según San Juan, es un tanto distinto al Evangelio que son Mateo, Marcos y Lucas. En los estudios teológicos se le conocen a estos Evangelios como los Evangelios sinópticos. La palabra sinóptica lo que quiere decir es una visión en conjunto. Por lo tanto, usted ve que, Mateo, Marcos y Lucas se parecen bastante narran los mismos eventos con algunas diferencias pero el evangelio de Juan comienza bien distinto porque todos los otros evangelios comienzan con el nacimiento de Jesucristo o el nacimiento de Juan el Bautista pero cuando usted va allá a San Juan, yo quiero que usted busque en San Juan usen la Biblia San Juan capítulo 1 este hombre este siervo del señor comienza su narración bien distinta a los otros evangelios y dice en el capítulo 1 mire cómo comienza en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios así que remonta la historia de Jesucristo, no desde que nace de la Virgen María, sino que trasciende al principio, porque Jesucristo es coeterno con el Padre y siempre ha existido. Y dice, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella ¿Qué principio para llevar ese testimonio de Jesús a gente que no podía entender el poder de Cristo manifestado en su ministerio y cuando fue ascendido al cielo? ¿Sabes una cosa? Pasaron tiempo la iglesia siguió, siguió evolucionando. Y ya para el año 100 del primer siglo, ya prácticamente la iglesia estaba viviendo la tercera generación de creyentes. La tercera generación de creyentes. ¿Y qué estaba sucediendo, amados hermanos? Ya ese fervor que empezó los primeros años, esos grandes avivamientos que hubo para los años 60, ya la gente, como era tercera generación, generación se estaban acomodando al sistema religioso y ya las cosas no estaban tan fervorosas según ¿verdad? estudiamos se supone que Juan está escribiendo a la iglesia de Éfeso y si ustedes recuerdan cuando el Señor le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso lo alaba pero le dice en un momento dado pero tengo contra ti una cosa que has perdido tu primer amor. Vuelve a hacer las obras del principio. Así que está pasando para la iglesia de aquel tiempo ya del siglo I a fin del siglo I y comenzando el siglo II, la iglesia está tratando de estar acomodada a la filosofía que estaban en el mundo y muchos creyentes comenzaron a escuchar y darle voces a la filosofía del mundo pagano y querían meterlas en la iglesia por eso es que hablaba y Juan hablaba de los falsos maestros de los falsos eh, profetas que de alguna forma sigilosamente querían querían meterse en la iglesia y debe decirle una de ellas que fue bien fuerte se conoció como el gnosticismo una filosofía hermosa que decía que el hombre podía alcanzar la salvación mediante el conocimiento, mediante el conocimiento, y que sólo ese conocimiento era dado a algunos pocos, a algunos iluminados. Quiere decir que la salvación estaba reservada para unos pocos, contrario a lo que es el Evangelio de Jesucristo, que dice que estas buenas del Evangelio son para todo aquel que cree sea intelectual o no sea intelectual tenga conocimiento o o deje de tener conocimiento el evangelio son las buenas noticias de dios y entonces amados hermanos se estaba infiltrando esa corriente gnóstica que aparte de eso decía una de sus vertientes era que el cuerpo el cuerpo era malo era materia por lo tanto Ese conocimiento iba a liberar al espíritu, al alma, liberarlo para que pudiera alcanzar el bien supremo. Óigame, pero una de las cosas que decían, que Jesucristo no vino en carne, para ellos era inconcebible que el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios, pudiera encarnizarse en la materia que era mala. Por lo tanto, ellos no creían eso. Había una división entre ellos, una vertiente, que era el docetismo, que decía de esta manera que Jesucristo no fue no vino en carne, que vino en una apariencia fasta mal, que era un espíritu pero que no era carne, porque ellos no lo concebían. Y entonces es que Juan escribe en esta epístola, en prácticamente toda la epístola, haciendo ver la importancia de que la iglesia crea el testimonio de Cristo, la encarnación del verbo como dice Juan allá en el 1.14, que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Y entonces, él comienza aquí a refutar esas doctrinas que estaban haciendo en la iglesia, porque estaban en la iglesia, no eran enemigos del mundo, estaban en la iglesia. En otra ocasión él dice, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que la gente supiera que no todos los que están son los que deben estar. Yo quiero ir entonces a ese testimonio del capítulo 1 de Según San Juan Apóstol. Y él comienza prácticamente, es bien paralelo a lo que leímos en San Juan. Dice, lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado. Aquí hay un testimonio vivo de primera mano de quién era Jesús. Aleluya. Si alguien podía dar testimonio de quién era Jesús y que él era verdaderamente hijo de Dios, fue Juan, porque estuvo de cerca Jesús. Él dice, esto era en el principio, lo que hemos oído. Y la palabra en griego es no solamente escuchar, sino es prestar atención. Y él dice en su testimonio, yo oí del Padre, del Hijo, perdón, el testimonio vivo del Padre. Juan estuvo tres años escuchando las palabras de Jesús. Si hay algún testigo... De esa verdad eran los discípulos y más este hombre que permaneció al lado de nuestro maestro. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos observado. Es importante, amados hermanos, si algo tenemos que desarrollar nosotros son los oídos para escuchar la voz de Dios y la vista para ver las cosas de Dios que él obra en medio de la casa de él y en medio de su pueblo. Tenemos que aprender a tener nuestros oídos bien abiertos, nuestros ojos bien abiertos para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se está manifestando en el mundo y hay mucha gente que no la está viendo porque está embelesado viendo otras cosas. ¡Aleluya! Porque estamos embelezando viendo las cosas del mundo. ¡Oh, gloria sea al Señor! Pero Él dice ahí bien claro lo que hemos oído, lo que hemos visto hoy lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Óigame, contemplar es algo diferente a ver. Cuando decimos vemos que yo puedo ver esos instrumentos que están ahí, pero cuando digo yo voy a observar esos instrumentos, ¿qué hago yo? lo, lo veo detalladamente, me fijo en ellos. Es un llamado, a amados hermanos, no a ver simplemente el testimonio de Jesús, sino contemplar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Pararnos en seco y contemplar, observar lo que es el camino de la fe, el camino que tú y yo estamos caminando. Aleluya, porque vendrán gente que querrán querrán apartarnos de la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Óigame. Y él tuvo una experiencia. En un momento dado, él sabe de lo que está hablando, porque él, el Señor junto con dos más, con Pedro y Jacobo, se los llevó a un monte. Se los llevó a un monte. Ellos estaban acostumbrados a ir con Jesús al monte. Ellos estaban acostumbrados a pasar un tiempo con Jesús al monte. Y allí... Al Señor le plació manifestar su gloria y dice que de momento la gloria de Dios vino sobre ellos y sus vestidos se pusieron blanco y resplandeciente los vestidos de Cristo. Y dice que Cristo se manifestó en su gloria y se acercaron por allí en aquella gran visión el Elías y Moisés. Y dice... Que en esa visión que tuvieron, Elías y Moisés hablaban de las cosas que Cristo iba a padecer. Hay gente que habla y dice, bueno, Elías y Moisés, Dios los mandó a traer de donde estaba Aquello era una visión. Elías y Moisés representaban la ley y los profetas. Y la ley y los profetas hablaban del ministerio de Cristo. Eso fue lo que Cristo le quiso mostrar. No vamos a entrar en debate si era eh, personalmente Elías y Moisés era una gran visión y se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual mi alma se complace amados hermanos para permanecer en la fe de Cristo tenemos que tener experiencias con Cristo no hay forma de que usted conozca a Cristo si no camina con Cristo no hay forma de que usted conozca a Cristo si usted no pasa tiempo con Cristo aleluya si usted no tiene experiencia óyame Yo ahorita me paré aquí, y dije, 5 minutos para alguien que quiera testificar. Óigame, por poco no consigo a nadie. Alabado sea el Señor. Yo sé que ustedes tienen testimonio. ¿Pero es hora de que empiecen a vencer la timidez? Es hora que rompan con el temor. Es hora de que rompan, ¿verdad? Con ese miedo que los que les hace no poder decir las grandes maravillas que Dios ha hecho con usted. Me parece a mí que cuando yo dije, alguien, alguien pueda testificar, por lo menos cinco hubieran dicho yo. Entonces yo me tenía que ver en la disyuntiva a cuál ponía. Oh, gloria, sea el nombre del Señor. Tenemos, tenemos que tener la experiencia con ese Señor, con ese Salvador, con ese que estaba, con ese verbo que estaba al principio y que se hizo carne, amados hermanos, es Jesucristo. Y entonces, Juan dice, Aquí en esta en esta epístola quiere enseñarle a la iglesia, a los que él está escribiendo, la verdad que tienen que tener ellos en su corazón y reafirmarse en que Jesucristo es el Hijo de Dios que estuvo en carne y que sufrió y que murió en la cruz por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día para darnos la esperanza gloriosa de un día nosotros también tener la vida eterna. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo, porque la vida, que es Cristo, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Oh, gloria sea el Señor. Oh, gloria sea el Señor. ¿Juan es el único que puede decir que han visto la vida? ¿Cuántos han visto la vida? Oh, ¿cuántos han visto la vida? La vida es Cristo manifestada en nosotros aleluya no lo hemos visto con nuestros ojos físicos pero con nuestra alma con nuestro espíritu con nuestro ser espiritual estamos tan certeros de que Él es tan real que podemos declarar sin temor a equivocarnos que nosotros hemos visto la vida manifestarse en nosotros hombres y mujeres destruidos desechos por el mundo despreciados oh gloria sea el nombre del Señor Le llegó la vida a un momento dado, le llegó el encuentro con Cristo y recibieron esa manifestación gloriosa del Señor. Y hoy testifican de la verdad y hoy cuando empiecen a pensar en su vida pasada, tienen que postrarse delante del Señor y adorar al Señor y declarar, Señor tú eres bueno porque tú me has dado vida. Oh gloria sea nuestro Padre Celestial, la vida se manifestará. Y la vida se sigue manifestando todos los días Porque el Señor sigue salvando a la gente El Señor sigue salvando al pecador El Señor sigue perdonando los pecados De aquel que viene humillado, arrepentido delante de él Y él sigue diciendo Esa vida estaba con el Padre y se manifestó Lo que hemos visto y oído Eso anunciamos Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Este testimonio de él es para estimular a la fe, a los hermanos de la iglesia, para que sigan creyendo en esa verdad y que no den oído a las falsas doctrinas, a las falsas filosofías que habían entrado en la iglesia. Gente que quería desviar al pueblo de Dios del camino que Dios había trazado. Tenemos que permanecer en lo que hemos escuchado. Hoy aparecen nuevos maestros con nuevas enseñanzas con enseñanzas que parecen impresionar a cualquiera. Oh, amados hermanos. Pero nosotros no nos vamos a dejar impresionar con enseñanzas modernas, con enseñanzas que atentan contra la verdad que tú y yo hemos creído. Yo les dije hace poco que hablando con un pastor que me que me decía me decía que ya en la iglesia no hay profetas, que ya en la iglesia los apóstoles tampoco porque eso fue hasta Pablo oh gloria sea el Señor y alguien me dijo que él le dijo también que ya Cristo no venía y un pecador hablando con él le dijo y por qué tú eres pastor entonces para qué tú eres pastor si no hay profetas si no hay siervos de Dios si ya Cristo no viene pero para qué tú eres pastor oh amados hermanos así estamos por eso tenemos que reafirmarnos en el verdadero testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dado por hombres y mujeres santos, llenos del Espíritu Santo, oh, dando ese verdadero testimonio. Y así fue que empezó Pentecostés en Puerto Rico. Yo creo que Pentecostés en Puerto Rico es como como una analogía de lo que fue la iglesia en el primer siglo. Cuando llegó Pentecostés a Puerto Rico, óigame ese poder, la gente... Los miembros que se convertían, a todo el mundo le hablaban de Cristo. A todo el mundo buscaban un lugar para donde dar culto Yo puedo ser testimonio porque mi madre lo hizo, mi abuela lo hizo. Ya nosotros somos la tercera generación. Y hay hasta cuartas generaciones. Y como que eso, ya no se ve tanto. Ya no se ve ese fervor de declarar las maravillas de Dios. Venimos sí a la casa del Señor a gozarnos. Aleluya venimos a, a, a cantar gloria a Dios, pero cuando salimos afuera, ¿verdad? Que como que, como que no nos atrevemos, aleluya, ya quizás pensamos que la gente ya son muy intelectuales, que van a vernos como ignorantes, que van a ver el, el mensaje de la cruz como algo que está fuera de moda, no amados hermanos, tenemos que volver con el mismo poder y unción, ¿verdad? de seguir testificando que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna y llevará a su reinado a todo aquel que en él ha confiado. Y lo importante que él dice es que él quiere que ellos se reafirmen esa verdad para que tengan comunión los unos con los otros. Si algo Dios quiere en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, es que tengamos comunión los unos con los otros. Cuando hay comunión los unos con los otros, no hay lugar a los malos entendidos. No hay lugar, óigame, a la sospecha. No hay lugar a, a los corajes, a los enojos. No hay lugar al estar hablando del hermano. ¿Por qué? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Y esa comunión es por la sangre de Cristo. La sangre que nos limpió a cada uno. Que borró nuestros pecados. Que nos hizo hijos de Dios. Por lo tanto, cuando tú vienes aquí a la iglesia, tienes que aprender a estar en comunión los unos con los otros, teniendo comunión con los unos y los otros, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y el Padre recibe la gloria porque eso es lo que quiere Cristo. San Juan en otra, en otra oración eh, narra la oración de Jesús y le decía, Señor... Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante, amos hermanos, es que la iglesia esté en comunión. Aleluya. Doy gracias a Dios por esta congregación. Doy gracias a Dios por esta congregación. Porque en 12 años que yo voy a cumplir aquí ministrando la palabra junto a mi familia, ha sido poco el problema que tengo que resolver de ese tipo. Aleluya Es raro que he tenido que llevar a algunos hermanos a la oficina pa, Para ponerlos ¿verdad? en armonía Porque esta es una iglesia Que ha aprendido a amarse los unos a los otros amén. te lo creen? Amén. Digo un amén bien duro amén. ¡Oh, gloria sea el Señor! Y es el propósito desde el primer siglo Que permanezcamos en la comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh, amados hermanos. Así que, lo importante es saber quién es Jesús, para tú poder dar un buen testimonio de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, tú no puedes dar un buen testimonio de Jesús. Y aquí, número uno, el apóstol nos habla, aleluya, de lo que es el Señor. Sigo leyendo. Dice, Este es el mensaje que hemos oído ¿eh? y que tenemos que anunciar. Mira si uno nos lo da ahí. Este es el mensaje que hemos oído y el que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Oh, gloria sea el Señor. Así que tú tienes que saber que Jesús, Dios, el Padre, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, dice que en su esencia es la luz. Es la luz que aclara toda duda, es la luz que aclara todo aquello que el hombre no puede conocer. No solamente, no está hablando de esta luz física que tenemos, amén. Está hablando que Él es la luz, es el que da claridad a todas las cosas que el hombre desea conocer. Si tú tienes deseo de conocer las cosas de este mundo, y las cosas infinitas, Tú tienes que venir a Cristo y pedírselo a Él. ¿Por qué? Porque él, él es la luz. Lo dice bien claro ahí. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es que no puede haber tiniebla cuando hay luz. ¿Amén? Son dos cosas que se oponen. Las dos no pueden estar en el mismo lugar a la misma vez. Vamos a hacer un experimento. Apágame las luces. Amén. Esto hay que verlo físicamente. Páganme las luces. Sí, todas. Ok. Aquí prácticamente ya yo no puedo distinguir ¿verdad? Los rostros de ustedes. Porque hay que tinieblas. Excepto las luces que se ve Ok. Y la luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Prendeme las luces. te ven, amados hermanos? te lo ven? ¡Oh, gloria sea el Señor! Dios es luz. Y los que dicen tener a Dios en su corazón, tienen que ser luz. No puede haber tinieblas en sus corazones. No puede haber tinieblas en su vidas. Porque están en ellos la luz de Cristo, la luz de Dios. ¡Oh, gracias te doy, Señor, por la luz tuya! Que nos ha alumbrado el corazón, que nos da la vida y que nos alumbra el camino de la verdad. ¡Oh, gloria sea el Señor! Pero mire esto, vamos a ver cómo sigue diciendo. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ah, ¡Oh, gloria sea el Señor! Si decimos, ahí dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, Algo está pasando mal. La ecuación no se está dando como debe ser. Si tengo comunión con Dios y Dios es luz, no puedo andar en tiniebla. Y si ando en tiniebla es porque yo soy un mentiroso. Estoy diciendo que Cristo alumbra en mí cuando Cristo no está alumbrando en mí. Nada. Oh, gloria sea el Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mira lo importante de esto, amados hermanos. Porque Dios quiere una iglesia que refleje la luz de era al mundo. La iglesia tiene que estar llena de la luz de Cristo, de Dios, para que den un buen testimonio de la verdad de Dios. Si la iglesia dice una cosa, que Dios es luz, pero hace otra cosa, está negando la eficacia del poder de Dios y no está hablando la verdad. Por eso muchas personas han sido de tropezaderos a otros, porque... Han dicho que vive en la luz, pero hacen cosas que son de las tinieblas. Y el que lo ve dice, yo no puedo creerte porque tú hablas de la luz, pero tus hechos lo que veo es que andas en tinieblas. Oh, gloria sea el Señor. Oh, santo tú eres, Señor. Oh, amados hermanos, hay un llamado del Señor a su pueblo. Lo hubo en el siglo primero a fines del siglo primero y lo Hay en el siglo 21 al principio del siglo 21 un llamado a tener comunión con Dios para que la comunión con Dios refleje en nosotros la luz de Dios para que el mundo sea alumbrado con la verdad de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero mira, como dice el 7, pero si andamos en luz, óyeme, como el... Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahí está la diferencia. Si tenemos luz, y de verdad tenemos la luz, tenemos que comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de Díganlo, Vuelva, vamos a decirlo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo no sé si ustedes se han fijado en la, la forma que está arreglado eso, eso no está en pasado, ¿verdad que no? Si estuviera en pasado, ¿cómo diría? Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado pasado, pero está en un presente. Y nos dice hoy, la sangre de Cristo nos limpia hoy de todo pecado. Mañana la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es una acción continua de parte del Señor. El sacrificio de Cristo ya está expuesto. La sangre de Cristo fue derramada y tiene vigencia hasta el final de los tiempos. Oh, gloria sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, el diablo no puede venir contigo con cosas a nosotros, a decirnos que somos unos pecadores. Podemos ser pecadores, pero tenemos una cubierta, tenemos un seguro que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El mismo apóstol más adelante dice, hijito, os he hablado estas cosas para que no pequéis. Le estoy diciendo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo, Y Él en la propiciación para todos nuestros pecados. Aleluya. Así que hay un contraste ahí, amados hermanos, la luz y las tinieblas. Y cómo tú puedes evidenciar, o cómo yo puedo evidenciar que ando en la luz. Porque es fácil decir, yo tengo la luz. Pero cómo yo puedo evidenciar que realmente ando en la luz. Número uno, amados hermanos, siendo obedientes, el mandato de Jesús amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas amén si amas a Dios estás conectado y tienes la luz y el segundo amarás a tu prójimo o oh, como a ti mismo sigue diciendo él ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿cómo tú dices amar a Dios al cual no has visto? Y aborrece a tu hermano que está al lado tuyo. Amén. Oh, gloria sea al Señor. Así que los que tienen la luz de Cristo, sienten ese amor por Cristo, por Dios, por las cosas del Señor. También siente ese amor por el hermano. y No solamente por el hermano, por aquel que no es su hermano. ¿Verdad? Que no le sirve al Señor. Y ese amor les hace declarar las maravillas del Señor para que ellos puedan alcanzar la luz de Cristo. Andar en la luz es reflejar, a reflejar lo que es Cristo. Cristo su amor en nuestras vidas para los demás y yo no tengo que decir que que tengo la luz de Cristo yo no tengo que decirla tú no tienes que decir que tienen la luz de Cristo porque el que tiene la luz de Cristo se le nota <risa> amén si yo ando por ahí yo tengo la luz de Cristo yo tengo la luz de Cristo a lo mejor alguien puede decir yo no la veo <risa> yo no la veo dónde está la luz Aleluya Pero alguien puede decir Óyeme tú tienes tú tienes algo distinto Oh Tú tienes algo distinto A, Aquí el rostro se te ve diferente Tú no eres el mismo de, de hace unos años atrás Alguien que te dejó de ver y, Oye pero qué te pasó Alguien ha dicho así <risa> Alguien le ha dicho así Tú te ves diferente Que te pasó Y ahí usted dice Bueno lo que me pasó fue que me encontré con la luz Oye, la luz me amaneció. Dos días al negocio fue un señor que lo conozco hace tiempo y sé que no le servía al Señor porque iba iba a negocio con cerveza y con, su forma de actuar no era no le servía al Señor. Pasaron años y entró. y vi que como que se expresaba diferente. ¿Verdad? Y ya cuando se iba a ir me dijo, "Dios te bendiga." Oye, es que yo es que yo conocí al Señor. Ahora yo no soy el de antes, me dijo, yo no soy el de antes que venía aquí, es que yo conocía al Señor. A ella se le veía diferente. Mi esposa, mi esposa y yo, estamos yendo a una iglesia del hermano Jesús Díaz, Rubén Díaz, por allá. Yo lo conozco el pastor. que Oye, yo me sentí tan alegre. Ver que una persona que venía al negocio como un pecador, ahora viene como parte de la familia de Dios. Y se le vía rostro. Amén, aleluya. Tenemos que, que vivir la vida. Amén. De tal manera que la gente pueda decir, como le dijo Jesús a Natanael, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Aleluya. Y estamos en proceso, amados hermanos. Sí, sí, muchas veces fallamos, no lo podemos negar. Aleluya. Pero siempre está el recurso de la misericordia, la bondad de Dios, para alcanzarnos y para nuevamente hacer que nuestra luz brille como un faro en las costas anunciando que la, que la costa está cerca. Oh, gloria sea en nombre del Señor. ¿Y cómo uno sabe y cómo uno declara o puede saber que alguien anda en tinieblas? Porque estamos viendo los dos lados, que alguien anda en tinieblas. El que anda en tinieblas, amados hermanos, no hace las cosas que Jesús ordena. El que anda en tinieblas le importa nada poco o nada las cosas de Dios. Viven para sí. Viven para autosatisfacerse ellos mismos, para buscar qué su propio bienestar. No le interesa a más nadie, lo que interesa es lo suyo. Y aunque tengan que pisotear al que tengan que pisotear para alcanzar lo que quieren, eso dan testimonio de que una persona que vive así vive en tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas se llama qué? Satanás. Y el que está en tinieblas, aleluya. El que está en tinieblas, amados hermanos, está bajo el dominio de Satanás. Suena duro, ¿verdad? Suena duro. Es que es así. Es que es así. El que está en tiniebla, el que anda en tinieblas, el que no oye la voz de Dios, el que no vive conforme al mandamiento del Señor, anda en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no sabe por qué camino va. El que anda en tiniebla está a oscura y no sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y muchas veces cuando se viene a darle cuenta, ya está en el borde del precipicio y ha caído. Pero Dios no quiere que tú ni yo andemos en tiniebla, porque la luz de Cristo está sobre nosotros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos, oigan esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que está diciendo ahí, aleluya, que si alguien dice que no tiene pecado, está mintiendo. Y la mentira es pecado. Miren qué cosa. ¿Ok? Pero es que Dios nos encerró a todos bajo pecado. ¿Sabe para qué? Para tener misericordia de todos en su amor, en su gracia. El que dice que no tiene pecado es porque se está autojustificando justificando a sí mismo. Cuando tú y yo sabemos que cuando nos enfrentamos a este mundo en que estamos viviendo, un mundo hostil, un mundo con una corriente bien fuerte hacia las cosas del mundo, tenemos que luchar y muchas veces en esa lucha flaqueamos. ¿No es así? Aleluya. Por eso es que usted y yo, cada vez que nos inclinamos de rodillas, yo no sé usted pero yo lo hago, cada vez que me inclino de rodillas en el altar en mi casa, después que adoro al Señor, le pido que el perdón, el perdón por mis pecados. Señor, te pido perdón por mis deseos, te pido perdón por mis pensamientos, te pido perdón por mis acciones, te pido perdón por lo que debía haber hecho y no lo hice. Amén. Y comienza uno, óigame, a derramarse delante del Señor y eso es lo que Dios quiere. Porque entonces la sangre de Cristo toma vigencia en ese momento. Hoy nos cubre y esa sangre nos limpia y nos hace acepto en la presencia del Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿ves? él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel ¿qué? Y justo. Él es fiel, hermanos hermanos. Él lo prometió y él lo hace. Dios no es como tú ni como yo. Nosotros tenemos un límite a nuestra paciencia. Nosotros tenemos un límite a nuestra forma de ver las cosas. Por eso fue que Pedro, en un momento dado, le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y le preguntó, hasta siete veces. Pedro pensó que siete veces era mucho. Hasta siete veces. Jesús le respondió, no hasta siete veces. No hasta 70 veces 7 siempre tienes que tener una disposición de perdonar y si Dios nos exige el perdonar a nuestros hermanos las veces que sean acaso Él no lo hará con nosotros acaso Él no estará dispuesto a ser fiel a su palabra a su enseñanza oh amados hermanos por eso tenemos por eso tenemos que aprender a creer que el Cristo el Dios que servimos es un Dios de misericordia es un Dios de amor, un Dios que está siempre muy pendiente para que la luz de Él nos alumbre a nosotros y nosotros podamos alumbrar a los hermanos. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros conozcamos eso. Porque si nosotros conocemos esa verdad, oígame, no habrá filosofía, no habrá, no habrá falsa doctrina que nos saquen de la verdad de Dios. Tenemos que aprender cada día a ser testigos de Cristo sí. Aleluya, a ser testigos de Cristo Y el ser testigo de Cristo muchas veces Nos va a poner contra la pared ¿Entendió eso? El ser testigo de Cristo nos va a poner en contra de la pared Y entonces tenemos que decidir si realmente queremos ser verdaderos testigos de Dios A Esteban Ustedes tuvieron Esteban esta mañana, ¿verdad? A Esteban lo pusieron contra la pared Aleluya, lo pusieron contra la pared cuando estaba expuesto por su testimonio a ser apedreado y él no dejó decir las cosas que veía. he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Dios Padre. hoy oh, cuando la gente oyó eso, habla afemado y lo apedrearon porque tuvo la capacidad de testificar de Cristo. Juan, el apóstol, también sufrió desesperado. Óigame, el exilio de una isla de Palmo, allá en su vejez, por causa de Cristo. Y a veces a nosotros cuando vemos que el pellejo está en peligro. ¡ah! Ay, Dios mío. Cuando vemos que el, que el, que el pellejo está en peligro, no las inventamos, sabe Aleluya. Y en muchas ocasiones hacemos como ¿quién? Como Pedro. No conozco al hombre. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. No, no, no, no, no, no, es que yo visito la iglesia. ¿Tú eres cristiano? No, no, no, es que yo visito la iglesia. No, no, amados hermanos. Aleluya. Muchas circunstancias nos pondrán contra la pared, pero nosotros tenemos que ser vertical, declarar que somos de Cristo, que somos de Cristo, que tenemos a Cristo y ese Cristo que murió por nosotros. Aleluya. Si, si tenemos en importancia lo que dice el apóstol Pablo en Filipense, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tuvo como cosa aferrarse a eso, sino que se despojó de su divinidad, y se hizo hombre, y se humilló, y se hizo hombre, y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz y por cuanto aprendió obediencia y le fue fiel a Dios, Dios lo exaltó en las alturas, en los reinos, en el reino eterno, en un sitiar sobre manera grande y dice y en ese nombre y delante de ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y usted ¡Aleluya! Y usted es uno Usted es uno que estará confesando que Jesucristo el Señor. No importa las circunstancias, sean difíciles, sean buenas, siempre testifique que el Señor es su Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario y que le ha prometido la vida, la vida. Si alguien aprecia la vida, sabemos que es un tesoro, ¿verdad que sí? Nadie se quiere morir. ¿Alguien aquí se quiere morir? ¿Para qué dice Lola? ¿Para qué? Así decía también Tomás. ¿Para qué? ¡Aleluya! Mami dice, yo estoy lista, pero no tengo prisa. ¡Oh, gloria sea el Señor! Lo importante, amados hermanos, es que Dios nos ha prometido la vida eterna. Y la vida eterna ha comenzado ya en nosotros. ¡Aleluya! ha comenzado en usted. Si usted, hijo de Dios, y la luz de Cristo alumbra en su corazón, usted ya tiene vida eterna. Y no tiene que temerle a la muerte, porque la luz de Cristo le alumbrará el camino. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Incline su rostro ahí donde está.